Perdón, no quería hacerlo. Lo descongela y ella le pregunta: ¿Sabes a dónde viene esta carta? No, pero lo、no、puedo llevar. Se hace de noche, tendré que ir a mi casa. Luna fue a su casa pensando en lo sucedido. Y a mitad de camino decidió volver al colegio. Se lo encontró a reír en la b i d e o c l i p e Y encontró un libro con las respuestas: ella debía guardar el mayor secreto que tenía en la escuela.